especial para marcha. Hoy a las 11 de la mañana el movimiento de fábricas recuperadas, la Alameda, el MTE y cooperativas de infraestructura social están presentando a la sede central de ACUMAR en Emerald 255 para protestar por las clausuras a dos fábricas recuperadas que llevó adelante esa autoridad mientras este, hace la vista gorda respecto a las grandes empresas que la media y el MT vienen denunciando penalmente y que verdaderamente contaminan la cuenca de Matanza Riachuelo, como Sadeza, Conte Todo, Ferro Corporation, ayer, la ante las cuales Acumar no hace absolutamente nada. Estimamos y entendemos que la persecución y clausura de fábricas recuperadas es a los efectos de hacer estadísticas y perseguir perejiles y eh, no meterse realmente con los verdaderos pulpos que están contaminando el Riachuelo, y paralelamente, digamos, este, impedir la posibilidad de que esta gente recupere el trabajo digno. Este es el motivo fundamental de la protesta de hoy.